Prisa Media. Presenta Fonseca Viajante Tour Estados Unidos 2023. o bailar c n t i t r e s Prepárate para disfrutar el viaje musical de tu vida. Fonseca en vivo celebrando 20 años de carrera musical. Ya a la venta. NCRW, El noticiero que comienza más temprano en Colombia.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 Hola, a ¿Qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que me acompañes todos los domingos a la una de la tarde en mi programa Global Hits aquí en W Radio. Una hora con historias y noticias sobre las canciones más populares en Iberoamérica y el mundo cada semana. Recuerda Global Hits con Armando Plata ahora todos los domingos a la una de la tarde aquí en W Radio. No te lo pierdas, escúchalo y coleccionalo. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia. La radio hecha para sus cinco sentidos. Les habla Julio Sánchez Cristo. Por nuestro trabajo hemos podido hablar con jefes de Estado. Es un honor saludar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. t h a n k y o u i c a r e a b o u t what h a p p en s to Colombia, to l a t i n a m e r i c a Celebridades del cine. La ganadora del premio Oscar de la Academia, Penélope Cruz. Aprendo mucho de él también como amigo, no solo como director, sino cómo ve la vida. Hasta criminales. John Jairo Vázquez Velázquez, conocido como Popeye. Buenos días, señor Julio. Hace 20 años estaba con Pablo Escobar. Estábamos ahí esperando la. Noticia del operativo que h a c í a montado contra el doctor Luis Carlos Galán. Quiero compartir con ustedes grandes conversaciones que me ha permitido este oficio. Acompáñenos en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial. De lunes a viernes a las dos de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. e s c u c h e Archivos W. Archivos W. Salud mental y emocional. Nutrición, ejercicio. Yoga. La opinión y consejos de expertos. Todo esto es salud y algo más. Con Carolina Novoa y Paula Bolívar. Lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde. e NW Radio. w Radio.com.co. w Radio Veinte años. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pues yo por aquí ya desde temprano acompañándolos. Pasadas las preguntas de Roberto Pombo, pasadas las once de la mañana, estamos más que preparados para una buena programación musical que arrancaba con Maroon Five del año 2002. Año 2002 del Sounds About Jane, el álbum prácticamente debut. Para el mundo mundial de la banda de Adam Levine, canciones como This Love que sonaban y sonaban y sonaban en la radio, y luego se vino esta tremenda balada de la banda Maroon Five, She Will Be Love. Buenos días, bienvenidos a esta programación musical. Que desde este momento, desde ya, quiero invitarlos a programar junto conmigo y Freddy Laverde, que está ahí, DJ Freddy Laverde, que me va a ayudar con la música, Diego Bernal en la producción, y ustedes con muchas ganas de oír buenas canciones. ¿Se le miden? Bueno, vamos a arrancar. Con toda. Ya lo hicimos con Maroon 5 y ahora se viene esta tanda que arranca a sonar con Billy Joel. We didn't start the fire. Si quieren programar algo de música, en Twitter, arroba monto40 y en Instagram, arroba monto40. John McCartney, Richard, n i x Mr. Suderbaker, c Television, North Korea, South Korea, Marilyn, m o n r o e Rosenberg, Sage, f o m g s u p e r Ape, and Mojang, Randall, The King and I, and The Catcher in the Rye.、Right. Eisenhower, Vaccine, England's got a new queen. Marciano, Liberace, Satayana,、yeah. n g o Se escucha mejor por la W. Between your legs and arms, Ooh, I can get enough. You know, you could tear me apart, put me back together and to take my heart. I never thought that I could love this h a r t I can get que esta semana, el viernes pasado, Estrenó otra de las canciones del subtrack、eh, llamada Boat. Ha venido soltando antes de su lanzamiento el próximo mes de mayo de este álbum. Pues el viernes la mostramos en contrarreloj. Por ahora, Shivers, Los Escalofríos en W Radio. Es la música del fin de semana en este domingo lleno de canciones. Antes Ozzy Osbourne con、eh, Crazy Train y antes la canción de Billy Joel. ¿Cómo vamos? Bien, arrancamos bien. Creo que estas cuatro canciones que llevamos más o menos están mostrando el mood. Con el que estamos viviendo este domingo musical aquí en W Radio Colombia. We build this city de Starship. Es la canción que viene a sonar ahora aquí en W Radio. We build this city. ダブルウォ r ラ d i オ。 Fire de Alicia k e y s que estará en nuestro país en el Movistar Arena el jueves 11 de mayo en. Concierto, con sus canciones, seguramente esta, No One, Empire State of Mind.、Eh, bueno, en fin, toda la discografía que anda mostrando Alicia k e y s en este Tour 360 que anda haciendo por todo el mundo. Antes, Tears for Fears con Shout y antes la canción de Starship. En medio de clásicos de canciones nuevas, bueno, y una programación que estamos tratando de armar hasta la una de la tarde. Son dos horas repletas de canciones. ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme en Twitter. En arroba monto cuarenta con arroba W Radio Colombia, numeral、eh, back to the music o en Instagram. Ahí estoy tratando de hacerme un video a ver si promociono el turno musical, a ver si se antojan.、Eh, entonces, encima de ese video o en cualquier foto en Instagram, en mi cuenta arroba monto cuarenta, me pueden dejar sus canciones favoritas. Seguimos con más. ¿Quieren más canciones? Bueno, aquí hay algo de Elton John. Se llama Nikita、eh, en Camino Algo de Fleetwood Mac. Y viene una canción para un oyente en la ciudad de Cali que me pidió una canción que sonaba en los 90 en la radio mundial de Ten Sharp, algo llamado You. t h e rode With eyes that look like ice on the fire t h e human h e a r t t h e captive in the snow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 Oh, lucky t a t you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, lucky t a t I n e e d you so. Oh, l u k a t u i t a b And so t h a t is it? Había mencionado esta canción, You, iba para un oyente en la ciudad de Cali que me la pidió a través de Instagram desde esta mañana muy temprano. Ten Sharp, que en los 90 sonaba solo con esta canción. Yo no tengo en mi memoria un título más de Ten Sharp. Creo que、eh, hicieron solo esto. Bueno, hicieron más, pero esta fue la famosa Ten Sharp, una banda neerlandesa de pop, fundada por ahí a comienzos de la década de los 80, pero que detonó al final y en Europa y en América en 1991 con esta tremenda balada que acabamos de oír aquí en W Radio. Para los que acaban de llegar, se llama You. Para que vaya a buscarla, la descargue, y si no, pues me espera.、Eh, seguramente en otro domingo de estos de música de Back to the Music la volveremos a poner. Por ahora, pues los invito a participar de la elección de las canciones junto a Freddy Laverde y Diego Bernal. Estamos aquí pasándola bien, pasando música. Se viene The Cure, el cumpleañero Robert Smith. El viernes pasado se lo celebramos, lo recordamos, pasamos su música en contrarreloj, pero por ahora me quedé con la espinita de pasarles este Just Like Heaven de The Cure. De mi nuevo monólogo titulado Lo que se permite se repite en seis ciudades en alianza junto a la W Radio. Estaré desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo presentándome en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Si no tienen nada peor que hacer, acompáñenme. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. Una invitación de Alejandra Azcarate y W Radio. Nos vemos en las tablas. Miedo a enfermar y con la salud que mereces, junto a sus mayores exponentes en el mundo: tu doctor Biter, a Nutri y e r m o Carlos s t r o n y Regina Carrot. Esto es Supersanar. Te esperamos el próximo sábado, 6 de mayo, en el Coliseo Live en Bogotá. Adquiere tus entradas en w w w t a q u i l l a l i v e c o m La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W. De lunes a viernes a las doce de la noche. Solo en W Radio. La imaginación empieza a fluir. Corridos que se trazan con el encuentro de emociones. e n c u e n t r o de emociones. Entre quienes muestran una realidad. El sonido del mundo. W Radio. Después de denunciar el escándalo de centros poblados, desempolvar expedientes judiciales como el de Mancuso o alias El Zarco, evidenciar los elefantes blancos con el erario, darle voz a la ciencia que advierte el cambio climático. ¿Qué sigue? A las d o c en e la radio y en lo digital. Sigue la W. A partir de la una de la tarde, busque W Radio Colombia en YouTube y Facebook. Conéctese para que sigan las denuncias, sigan las entrevistas, sigan los debates. Sigue la W en digital. Todos los sábados desde las ocho pm. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juan C. García. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. o La ley anti-LGTBI de Uganda ha provocado una enorme preocupación en el colectivo. La Fiscalía Italiana pide hasta 15 años de prisión e inhabilitación para Salvini. Un Rayusab se convertirá hoy en el ministro principal escocés más joven de la historia. Las elecciones para renovar el Parlamento Cubano, realizadas el domingo. Joe Biden insistía ayer en que hay que hacer más para proteger a los colegios sin convertirlos en cárceles. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, acompañará al monarca y a su esposa Camila. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que tiene baja disponibilidad. Buenos días, pues la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. El s e c r e t a r i o dijo que se fortalece la campaña para que la ciudadanía acuda a la vacunación en todos los puntos rurales. Este fin de semana, la Capitanía del Puerto realizó la entrega de la infraestructura turística. Amanecer W.